conversación ahora con Sergio que integra la Biblioteca Popular de Lago Pueblo. Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, ya este tuvimos en comunicación con Viviana que nos explicó de dónde surge esta idea de de la biodiversidad para el día 21 de septiembre y como Hablamos de la de cómo está pensada para el Hoyo, este nos gustaría que vos nos contaras cómo está pensada la jornada para desarrollarla en Lago Puelo. Bien, desde la Biblioteca Popular Lago Puelo, eh hace ya muchos años que estamos eh digamos eh, suscritos a esta a este día de la biodiversidad, que es un día mundial, ¿no? Que es como asumo que ya comentaron los colegios ahí de Hoyo eh se hace el 21 de septiembre se hace la liberación de libros en todas las todas partes del mundo, ¿no? Que se quieran sumar a, a esto de compartir o dejar un libro en algún rincón del pueblo y dejar eh que cualquiera que lo vea y tenga ganas de levantarlo, lo levante, lo lea y lo vuelva a dejar en otro espacio público para que circule, ¿no? Quizás por el mundo, porque alguien sobre todo en estos en estos pueblos de que hay mucho turismo, quizá pasa un turista, se lo lleva a su paisorí que nos vuelvo a dejar y lo dejan en alguna otra parte y también un poco la idea es que que el libro viaje y pueda también en en la primera o en la última hoja tener un listado de las ciudades por por las que pasó. Entonces, bueno, como decía, desde la Biblioteca Popular Lago Pueblo ya hace muchos años que estamos eh impulsando este proyecto el 21 de septiembre y hace dos o tres que estamos eh organizándolo en conjunto con eh, el resto de las bibliotecas de la comarca. Entonces por eso también se se dan el ojo, o sea, en Epujén, eh en Bolsón también lo lo están impulsando y este año la novedad es que lo propusimos en la Federación de Bibliotecas Populares del Chubut, en la cual nosotros también formamos parte de de la comisión directiva, es decir, la biblioteca popular está compuesta por una comisión directiva de personas y hay una federación en la provincia compuesta por bibliotecas y Lago Puedo participa activamente de esa federación. Entonces, este año se nos ocurrió que más allá de hacer un una iniciativa comarcal, podíamos hacer una iniciativa provincial, así que se sumaron todas las gran parte de las bibliotecas populares de toda la provincia, así que entre Léo, en Madrid, en TCA, en bueno, el resto de la provincia eh van a estar también liberando libros, así que todos los chubutenses van a estar encontrando en espacios públicos libros liberados. Eh Sergio, los libros tienen una leyenda, ¿verdad? Sí, a Clara dice, "No soy un libro perdido para que el que lo encuentre eh no crea que alguien perdió ese libro o que busque a a su dueño porque sus libros ya no tienen dueño. Eh dice, "Soy un un libro liberado" eh y aclara el procedimiento como para que el que lo encuentre si lo quiere leer o o compartir pueda pueda hacerlo." Bien. Usted tienen en el en el caso de pueblo que comento que como sabemos que es muy probable que llueva eh pusimos el otro día hicimos una jornada de trabajo ahí en la biblioteca donde pusimos todos los libros que vamos a liberar en bolsitas con la leyenda. Así que el 21 si están por pueblo o por cualquier parte de la provincia y si se encuentran un libro embolsado, liberado, no perdido, pueden levantarlo. Buenísimo. Eh, ustedes tienen un registro de los libros que se han liberado en estos últimos años? No, no, no, la idea es eh, liberarlos realmente. Entonces no no sabemos no digamos no nos viamos tampoco en qué títulos son. Eh tratamos de que sean libros de de acceso general, ¿no? De literatura o cuestiones no tan específicas. Digamos, no vamos a liberar un un libro de sí, contabilidad. de contabilidad. Un un escolar de lengua como un un vecino preguntó eh si no que son historias o o literatura en general. Eh no, la idea es que los libros que van llegando por donaciones o que o que se repiten quizá en la biblioteca eh los podamos liberar sin sin registro alguno, ¿no? Le uh -huh. realmente los liberamos, los dejamos y los dejamos a su, a su propia suerte. Los vecinos que quieran liberar libros tienen que pasar por la biblioteca o directamente los dejan en cualquier lugar. Pueden sumarse a nivel individual dejando un libro en cualquier parte, eso sería sería muy interesante, pero si quieren hacerlo en conjunto o participar de la experiencia pueden traer sus libros a la biblioteca para que nosotros liberemos o venir a buscar nuestros libros para liberar. También nosotros tenemos preparamos bolsas con con libros, así que si algún vecino se quiere sumar eh a la iniciativa puede pasar a buscar libros y recorre el pueblo, la plaza, la pasarela, el parque y puede puede dejar los libros donde quiera. Buenísimo, muy muy interesante. No, el eh, pues, 21 de septiembre tenemos la la iniciativa de la bibliocabina que es una iniciativa con la misma lógica, es eh, algo permanente, ¿no? Que está ahí al lado en la plaza de lectura de la biblioteca, que ahora la hay unos voluntarios que estuvieron pintándola, refaccionándola, así que ahí pueden también dejar libros o llevarse libros sin ningún tipo de registro o sociedad a um, en cualquier parte en cualquier parte del año, digamos. ¿Qué otras actividades genera la biblioteca del Abuelo? la hará que un montón, teniendo en cuenta que todo el trabajo en la biblioteca popular es voluntario, somos tanto la comisión directiva como el resto de los voluntarios que que atendemos la biblioteca, lo hacemos por por amor al arte, por amor a la literatura, eh la verdad que estamos haciendo un montón de actividades, y estamos abiertos a las propuestas de los vecinos, así que actualmente estamos con talleres de propuestos por el hospital, talleres propuestos por el eh por el resto de los vecinos, eh, estamos abriendo un taller de cosmética natural, hay talleres eh, de género impulsadas por la biblioteca, eh conversación de francés, hay mm, cine, cada una ahora estamos haciendo una vez por mes, pero generalmente los últimos sábados de cada mes proyectamos una película. Eh y bueno, y después hay hay un montón más de actividades que ahora se se me están yendo, pero que son permanentes, la verdad que estamos todo el día ahí unos voluntarios u otros abriendo y yendo eh participando, también está el cine de la Asamblea Comarcal contra el saqueo, los últimos domingos de cada lo dije, no, eh domingos cada 15 días. El grupo Así de semillas. Un, el grupo de semillas también que ahora tuvimos un un problemita porque quisimos hacer compost y se acercaron algunos vecinos eh olores. No Así que mm, tuvimos que cerrar eh, por una semana la biblioteca, estamos haciendo todas las inspecciones y las desinfecciones necesarias. Así que si todo sale bien el la semana que viene vamos a estar abriendo de vuelta con todas estas iniciativas y con el banco de semillas un poco más más limpio y organizado si se puede. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, ha sido un gusto hablar con vos y conocer las actividades